Eh, vamos a conversar con eh, Javier Muñoz, el hermano de Lucas Muñoz Porque luego de esta movilización, ayer eh, fueron recibidos por el gobernador uh -huh. eh, Buen día Javier, Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro Bueno, a ver Javier, ¿estás por ahí? Sí, hola ¿eh? Hola, buen día Bien, buen día. ¿Qué te, te, te. bien eh, Javier, contanos, ¿qué, ¿qué pasó en ese encuentro con el gobernador ayer? Eh, bien, bien, al menos... este Lo que pretendíamos era para que nos reciba si bien lo habíamos comentado no por ahí no íbamos a tener una respuesta concreta ni certera de lo que de, de, de la investigación no pero al menos tener un acercamiento con, con el gobernador porque lo habíamos tenido en el primer momento pero después bueno hubo un distanciamiento eh, y eh, bueno a raíz de eso eh, nos reunimos ayer y nada fue productivo porque al menos eh, lo que querían era eh, mi familia no descargarse ver más o menos la postura del gobernador, eh, si estaba al tanto más o menos de la situación y que qué, qué este, herramientas tenía como para poder eh, seguir con esta con esta investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que les planteó el gobernador? De esa manera él, bueno, nos dijo que, eh, bueno, lo mismo, ¿no?, por la predisposición que tenía por de parte del gobierno de esclarecer esto cuanto antes y, eh, bueno, los mecanismos con los que Ahí contaba para poder seguir en la investigación eh, pero eh, o sea no no no vimos por ahí mucho más de lo que de los que ya se sabe ¿no? es eh, la investigación por ahí está más lenta por el hecho de que se está esperando las pericias mm -hmm. por lo que le pedimos eh, si podía acelerar eh, él por intermedio de la de la ministra de seguridad patricia bulrich eh, para poder tratar de acelerar la, los resultados de las pericias así mm -hmm. que a hablar con, con, con Patricia y de esta manera, eh, por intermedio de ella, con gendarmería, para poder eh, tener, en este, en, al menos en el transcurso de la semana, los resultados de las pericias. Ajá. Eh, Javier, el, a ver, a propósito de lo que pasó con tu hermano y otros hechos más, se le ha pedido al gobernador que se pare a todos los policías involucrados, no solamente en ese hecho sino de dudosa conducta en otros, ¿no? El caso de Javier Solano, por ejemplo, y también reformar lo que es el la Ley Orgánica Policial, ¿no? Esa prácticamente no no se ha hecho nada. ¿Y usted está conforme con lo que las medidas que ha tomado el gobierno en este tema? Eh, por ahí eh, las han tomado un poco eh, lentas y un poco después de tiempo que de acabar lo hecho, ¿no? lo habíamos pedido con anticipación en el momento en el que estaba desaparecido Lucas, los mismos nombres que surgieron en ese en ese entonces son los que después fueron puestos a disposición eh, los motivos eran los mismos eh, pero bueno es como que se actuó un, un poco un poco lento eh, pero bueno eh, en esta situación por ahí lo que pretendemos por ahí no es lo que se está realizando no al menos lo que pretendemos es que eh, vayan presos directamente y de esa manera por ahí eh, alivianar o, o tratar de de abrir un poco el, el, el camino de los que pueden llegar a estar pasando no porque por ahí hay mucha mucho miedo mucha presión por parte de los de la de, de, de, de personas viendo que los que están metidos son efectivos de la policía no y más en este caso jefes al menos de los que están surgiendo con el, el transcurso de la investigación. Uh -huh. eh, nos parece por ahí un poco medio eh, medio light, medio suave, <coughs> lo que está haciendo, ¿no? Eh, por ahí como familiares, por ahí está más el presente de la angustia y el dolor que realmente el resultado de, de lo que se está trabajando en este momento. Uh -huh. Es que en realidad, eh, después de conocer detalles como, por ejemplo, que tu hermano estuvo secuestrado, porque otra palabra no se puede usar, ¿no?, sí. Durante tanto tiempo realmente eh, la responsabilidad política de las, las autoridades, en este caso, de las que depende la policía, me parece que es muy importante. O sea, eh, fíjate vos que si se hubiera actuado a tiempo con, utilizando lo, lo, los perros, por ejemplo, o sea, a lo mejor se hubiera, creo que lo ha dicho tu mamá, ¿no?, A, a lo mejor lo hubieran encontrado vivo, digo, a, a tu hermano. Digo, o sea, no es una... No es, a, mí, a mí me parece que no es una respuesta cualquiera, no es una cosita menor, es una cosa muy grave esta, ¿eh? No, no tal cual, eso mismo se lo planteamos en en la charla del gobernador, si bien le dije, bueno, eh por ahí hay cuestiones que vamos a hablar ahora, pero vamos a hablar sobre sobre el pasado, no sobre lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Bueno, hay, hay muchos puntos a tener en cuenta uh -huh. de lo que eh, lo que decías, ¿no? Tranquilamente se pudo haber hecho ciertas cuestiones que estaban al alcance en ese momento y no se hicieron. Eh, bueno, ahora se tendrá que dar las explicaciones de, de por qué, ¿no? Porque eh, es cierto que eh, todavía no se sabe bien la fecha de, de, de muerte, pero eh, se, ya se da eh, por, por, por sabido de que estuvo un buen tiempo con vida Lucas, y eh, ese, ese tiempo que tuvo lo tuvieron en bariloche y esa logística solamente la puede llevar a cabo la policía en personal de, de efectivos la policía porque conocen el ambiente conocen el lugar conocen los mecanismos que se tienen que se hicieron para poder encontrarlo sí. y eh, entonces habla de, de, de algo ya armado de que ya no es de ahora y es de ya hace tiempo que Claro porque si el gobierno hubiera actuado con prontitud ahí los jefes policiales también hablo de el jefe provincial de la policía y haber desplazado a todos los responsables por ejemplo haber cambiado gran parte de los efectivos de las comisarías podría haber desactivado inclusive ese secuestro y haberlo encontrado con vida digo ese, ese es el tema no seguro no seguro porque por ejemplo en ejemplo no para ir le pegan a un, a un efectivo de la policía eh, por ahí este recibo algún tipo de, de, de... De, de maltrato algo y salen enseguida a, a ver qué pasó o, o investigan inmediatamente. Eh, en esta situación eh, en la investigación cuando estoy yo, que estuve allá tuve la posibilidad de verla y, y, y, y profundizar en, e, en el tema eh, no se investigó cómo se tendría que haber investigado eh, no, se, no se arbitraron los medios que se tendrían que haber hecho eh, se, se lo hizo muy muy tranquila en la investigación y, uh -huh. y, y se, si hubiesen querido como dije, no si hubiesen querido hubiesen dado vuelta a Bariloche y lo hubiesen encontrado era un espectro de la policía compañero de eso uh -huh. pero no se arbitraron esos medios claro por eso digo tienen una enorme responsabilidad en esto ¿no? sí bueno. sí, sí, sí, seguro seguro son totalmente responsables porque uh -huh. que, eh, no no hicieron lo que tenían que hacer en su debido momento y si lo hubiesen hecho el, el resultado seguramente iba a ser otro porque eh, este eh, Lucas estuvo un tiempo vivo y ese tiempo se perdió haciendo nada porque realmente no se hizo la investigación como se uh -huh. dice Javier eh, bueno coincidimos eso no recuerdo todos los datos que hay de que hubo una sobrevida de de tu hermano y que fue asesinado pocos días antes de haberlo encontrado sí. ahora eh eh estuvo efectivamente ahí en esas cabañas de las que se habla qué que esperanza ustedes tienen ahí de, de esos allanamientos que se han hecho en ese lugar eh, eh uno de, la, de los allanamientos el primero ¿no? eh, con eh, canes del valle eh, detectaron marcaron ciertos lugares y bueno sobre esos lugares se hicieron eh, las, las tomas de, de distintos hisopados de distintos lugares ¿no? eso todavía se está esperando el resultado de los, de los análisis uh -huh. eh, luego se hizo otro otro allonamiento con eh, el cannes de, de acá de vieedma. Claro que eh, nosotros pues ahí tenemos confianza en, en, en los canes más allá de que eh, no es algo comprobable o algo simple claro, claro al menos eh, al menos este es un, un indicio un, importante solar, no, tal cual en base a eso bueno por eso es lo que le pedimos el gobernador, uh -huh. si puede acelerar este el, el, el trámite este de de las pericias no porque uh -huh. lo que estamos ahora esperando es eso para uh -huh. de esa manera cotejar con los datos que se tienen y al menos ya tener algo algún algo certero, claro. no algún inicio concreto de de poder uh -huh. seguir a la, la línea de investigación. Eh, Javier, y las pericias que se hicieron a un vehículo, creo que era un tipo camioneta, si sí. sí. eh se conocen ya? Todavía, no sé. Eh, eh, eh, hoy en la semana eh en la semana viajó el fiscal a Buenos Aires a buscarlas porque ya estaban. Eh, así que seguramente entre hoy y mañana la de tener en mano y bueno, de esa manera tratar de, de, de cotejar lo que se tiene ya con, con respecto al, al ADN de, de, de Lucas y de esta manera ver si, si coinciden o no las cosas que se secuestraron de la CU y uh -huh. eso seguramente claro. va a estar en, el, en el de la semana uh -huh. eh, Bueno, el otro lugar es el lugar donde se encontró el cuerpo, ¿no? Eh, sí. Esas pericias ya o sea, están también se fueron las primeras que se mandaron, me acuerdo Claro, no, esas son las que eh, por ejemplo, esa está en de la autopsia eso todavía falta lo que puede llegar a, a estar también en esta semana son eh, las cosas que se secuestraron de lo que tenía luca en su momento no tanto la parte de, de, de la ropa de, de, de uh -huh. la tierra por ahí que puede llegar a tener dentro de los de, de los, los borcegos uh -huh. o eh, el levantamiento de, de, de muestras del sector del lugar uh -huh. eso puede que llegue también a esta semana uh -huh. La, la mochila que le encontraronpuesta no era nada la, la, la propia de, de tu hermano no de Lucas puede ser no no no no, no sobre no, no, esa mochila no, no. también se habrán practicado alguna experiencia porque era de alguien no y a lo mejor sí, por sí, ahí sí, puede sí. ser claro eh... esa bueno en ese momento se encontró una camisa y una mochila eh, Pero bueno cuando estaba desaparecido se descartó por el hecho de que bueno ya se había hecho se había tomado el adN de Lucas y se cotjaban las pruebas que se encontraban no y de esa manera se descartó esa Eh, de eso todavía no se sabe nada no hay paradero Ajá. si bien se encontraron cosas eh, en, en distintos lugares eh, y eh, bueno pero lo mismo no todo Ajá. todo todo lo que está pasando ahora eh, sí. o a la expectativa del de, de resultado de las pericias porque se tomaron Ajá. muestras de distintos lugares no desde de posibles lugares donde pudo estar Ajá. Javier qué piensa la familia ¿Lucas llegó o no llegó a la comisaría eh, los los indicios ahora en este momento no eh, Cuando recién llegamos allá, eh, bueno, decían que no había llegado, que la última vez que lo vieron eran a 600 metros casi. Uh -huh. eh, después de haber eh, visto ¿no? y, y escuchado y leído el, el tema de las pruebas y las cosas que están surgiendo, eh, ya es como que se profundizaba mal el hecho de que lleva, llegó a la comisaría y de ahí lo, lo, lo sacaron, eh, lo, lo secuestraron ¿no? de alguna manera, hicieron algún tipo de metodología